la chatea y lo más salvaje y lo más profundo del Valle de Estrabartes. Son a Uren, suban al volumen porque ya llegan con todos ustedes, Edward Fakar y la Valle Pues así de comienzo lo que es el primer larga duración para esta formación, para Rock E4, un álbum en el cual pues mañana viernes lo estarán presentando en la sala Big Star en Atarrabia, villaba El tema que abre el álbum se hace llamar Rock Kainan. Y en él te puedes encontrar 10 temas, uno de ellos en inglés, que luego hablaremos sobre este tema Y sobre un montón de historias más con la banda, ya que tenemos por aquí a Ley de Batería, a Maite Teclado y a John Bajo Lo dicho, con 3 de los componentes de Rock 4, con tres de los componentes de la banda Pues vamos a hablar de este primer larga duración, buenas noches Buenas noches, bueno, eso de Roque 4, a ver, a ver, eh, que se dice Roquefort, eh. <risa> Nos quedamos entonces con Roquefort, nombre original de la banda. Eh, vamos a comenzar, si os parece, hablando un poquito de los comienzos de Roquefort, cómo se forma, cuándo se forma la banda, cómo llega cada uno de los componentes a la banda. Bueno, pues eh, Roquefort se formó pues allá en el instituto cuando estábamos, pues, tres de nosotros somos primos y entonces pues decidimos hacer juntarnos para tocar versiones que nos gustasen y pues cuando estábamos pues teníamos 17 16 años nos juntamos eh, para, para tocar, pasárnoslo bien y bueno, le comentamos a a Maite la teclista que también que es amiga mía, que sí quería formar parte, y empezamos pues versiones, pues lo típico, ¿no? que empiezan los chavales. Y luego ya pues decidimos ponernos un poco más serios y decir, bueno, ok, pues vamos a hacer canciones nuestras y, y empezamos ya a componer pues canciones propias. Allá, pues por el 2006, empezamos ya a buscar un cantante que pusiera un poco ahí rumbo a, a nuestro grupo. El nombre de Roquefort, ¿cómo surge? ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? Porque hay gente, como yo, ¿Qué ha dicho Roque 4? Bueno, pues la historia es que teníamos un colega que, bueno, tenía una banda también y se le ocurrieron ese nombre uh -huh. y al final eso, decidieron no usarlo y nosotros bueno, lo escuchamos y nos, nos encantó y bueno... y Y, y tras muchas discusiones, porque al principio no gustaba mucho tampoco por aquí... ...pero al final ya tanto hablar tanto Roquefort, Roquefort, Roquefort... ...pues nos quedamos con ese nombre y ahí seguimos. Eh, los componentes de la banda venís de otras formaciones... ...es con Roquefort donde comenzáis en esto de la música. Bueno, pues en realidad musicalmente llevamos todos estudiando... ...pues en Joaquín Maya en la Escuela de Música... ...o al Conservatorio, Gracias. todos hemos pasado por eso, por estudiar gente. música... Y al final, pues, eso también, ¿no? Las ganas siempre estaban ya de entonces, ¿no? Eh, John, tú compaginas estos grupos, lo que sí. es Roquefort y Tipitaco. Cuéntanos un poquito, pues, si se si te da bien. Bueno, pues, la verdad es que al principio, pues, a mí me, me, me cogieron para un conciertillo para, para echarles una mano, pero me gustó mucho y, bueno... Y aunque haya siempre problemas para compaginar conciertos y trabajo y todo Pues uh -huh. bueno, mientras pueda seguir haciéndolo voy a seguir ¿Y se compagina bien, se compagina mal, muchas horas? Bueno, al final andas ahí sin parar, ¿no? Pero pero con muchas ganas y uh -huh. al final contentos ¿Y sigues también con El Bajo en el otro grupo? Eso es Y luego le iré batería y batería che, eso es, batería, batería, <ríe> Roquefort y Las Valium uh -huh. Compaginar, pues bueno, como, como todo pues si toca un día doble de ensayos pues es lo que hay que hacer y a seguir avanzando y, y con muchas ganas siempre. A ti te ha tocado ahora bien ¿no? Porque las Valium se toman un poco de respiro y ahora empiezas con Roquefort Sí, eso es. Ahora que descansamos con las Valium, uh -huh. pues ahora a tirar un poco, a presentar este nuevo disco, bueno, nuevo disco, el primer disco y tirar para adelante con Roquefort también eh, Hasta la publicación, reciente publicación de este primer disco, habéis estado actuando en concursos, habéis dado conciertos eh, contarnos un poquito por encima Bueno, pues sí, desde que empezamos, no sé, si yo soy muy un poco malo las fechas, pero 2007 así, dimos nuestro primer concierto en la chantrea, uh -huh. en el Zurgay, y eso, estuvo bastante bien, gustó a la gente, y desde entonces, pues, pues en, por los pueblos y así, en fiestas, luego en algún bar también, por Pamplona, en uh -huh. la Totten también hemos tocado, y eso, ahí estamos. ¿Y luego habéis eh, participado en algún concurso? Estuvimos, sí, el concurso en, en el Berry Rock, estuvimos y nos quedamos los segundos, Y eso uh -huh. fue también un aliciente para grabar el disco. Sí, nos motivó bastante para seguir. Y nos ayudó también económicamente y todo, al final eso se nota. Eh, también tenéis un videoclip por el YouTube del tema que estamos escuchando de fondo, Pasaporte al Infierno, un videoclip que acaba, pues como quien dice en un concierto así, como surge la idea pues de grabar este videoclip, de dónde fue grabado, eh, dónde sacasteis a toda esa gente... Bueno, pues realmente fue porque conocemos a, a unas chicas que estaban estudiando en CTL y necesitaban hacer un proyecto, un videoclip o algo para final de curso y eso, nosotros habíamos grabado ya una maquetilla, entonces teníamos un tema bien grabado Y nos dijeron, a ver si queríamos hacer videoclip, Joder, y, ¿eh? y felices de la vida, sí, sí. Eh, antes de sacar este primer disco ya teníais temas, como el del videoclip, por ejemplo, que hemos hablado, Pasaporte al Infierno, eh, que lo sacasteis en alguna maqueta que se vendía, alguna maqueta que se bajaba a través de alguna plataforma de internet. Era más más que nada para promocionar un poco a los pares y pues a la gente para que escuchara y eso. Luego sí, sí que sí. sí que fue publicado en, en la vez homorue en dancha de un grupo de lachanrea sí, sí, sí. o sea, era se hizo un disco se en... hizo un disco con los grupos del barrio Ajá. y ahí introducimos dos los temas de, de la banqueta en cuanto a influencias musicales algún grupo se ha unido a alguna canción a algún estilo a la hora de decir vamos a sonar como estos vamos a sonar como estos otros bueno a, a, a todos nos gustaba el rock americano pues de los 60 70 80 y Empezamos con ACDC, pues Queen, de todo. Y bueno, pues la verdad es que siempre nos había gustado ese rollo de rock de allá, de típico y un rock más melódico sí. podría decirse. Y bueno, y, y hemos estado bastante influenciados pues eh, por esa rama, ¿no?, de la música. O sea, que habéis cogido esa onda para sacar Roquefort. Eso es. Aunque bueno, tampoco nos queríamos adherir tampoco a los mitos y pues un poco darle nuestro estilo personal. Mm. Pues todo lo que podíamos también Y se nota en cada canción también es un poco distinta a la otra eh, Desde el comienzo de la banda Hasta la edición del primer disco que mañana presentáis En la sala Big Star eh, ¿Qué diferencia encontráis? Un poco la evolución que ha ido la banda desde los comienzos 2007 hasta ahora. Pues ha habido cambios a montones, entre bueno, hemos llegado a ser otros dos guitarras más, que un primo más también. <risa> hemos llegado al cuatro hostas aquí. Y en eco también otro guitarrista que estuvo un tiempo. Y bueno, al final pues, ya han sido muchos años y ya teníamos ganas tremendas de grabar el disco este y bueno, pues Eso, con lo que hemos podido, de todos los conciertos que hemos ido guardando, los dineros y todo, pues al final ahí hemos sacado el disco y con muchas ganas de que se publique ya. Porque habéis ido poco a poco hasta la edición de ese disco no habéis podido por cualquier cosa y habéis tenido la oportunidad ahora y de decís... Eso es. Bueno, la verdad es que siempre estábamos como un poco a la espera, ¿no? De a ver si a alguien le gusta, ¿no? No sé qué, nos ayuda un poco, pero ya... Ha llegado un momento que hemos dicho, que hostia, venga Vas a grabar nosotros, vamos a hacerlo Con nuestro amor con Ahí". Eh, Hablando ya de este primer disco Me imagino que una grabación que ha durado Un tiempo, pues estará llena de anécdotas ¿No? De situaciones Peculiares, contarnos un poco cómo ha sido Este periodo de tiempo de grabación Del disco, donde lo habéis grabado Un poquito por encima Bueno, pues eh, lo hemos grabado en Estudios NX Aquí en Berriozar, y bueno, empezamos Pues allá por noviembre Y nosotros pensábamos que nos iba a costar Menos tiempo, pero al final... Entre qué... detalles que queremos meter y lo que sea... Se va alargando, pero... Pero bueno, al final satisfechos... Y anécdotas, pues... No sé, ahí te nos algo. A ver, no es una experiencia... Ha sido difícil, pero bonita. Al final, pues pasas muchas horas en el estudio... También... Haces más grupo, te conoces más, conoces a la gente con la que estás grabando. Nos han enseñado mogollón de cosas también. Hemos tenido colaboraciones y, no sé, al final siempre es una experiencia que enriquece, ¿no? Y nos, hemos tenido momentos muy buenos de risas, muchas risas, sobre todo grabando coros y así. No sé. <risa> Porque hay un tema en el que cantamos todos y ese es la bomba. fue Sí, fue... ahora me acabo de <risa> acordar yo también, sí. <risa> Eso que metes la pata, que dices... Una palabra que no quieres decir y todo el mundo se ríe esas ¿eh? <risa> <risa> cosas. Sí, o sea que ¿había? os lo habéis pasado más Muy a gusto bien, que... Sí. Que en brazos, sí. <risa> <risa> ¿Os ha resultado resulta en general duro el proceso de grabación de un disco compaginándolo con la vida personal? La verdad es que es difícil, ¿no? Siempre, pues... Ellos tampoco hacen una labor de estudio profesional como es el de las andes uh -huh. discográficas. Entonces también ponen mucho de su parte y tampoco viven de eso. Entonces, claro, entre trabajo no sé qué, para cuando compaginamos... Uh -huh. Es que pues, se va alargando, se va alargando y bueno, y eso. Sí, hay que sacando huecos de donde sea para... Pues venga, hoy una órica, venga, pues vamos a darle y hacemos aprovechamos uh -huh. bien el tiempo. Eso sobre todo aprovechar bien, porque el tipo es... Oro. Cualquier hueco es bueno para para sí. ir allá o sea igual a la noche que de día que cuando fuera o sea que en NX os ha puesto facilidades sí, para poderlo sí, pues hacer así. cuando sí, todas sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿habéis tenido alguna colaboración en el disco aparte como bien habéis dicho de los coros? sí pues bueno aparte de las dos chicas sí Eh, hemos luego, tenido pues, a Ericán y Ana, de compañeras mías del conservatorio que han venido a cantar y estamos uh -huh. muy muy muy contentos con ellas y, y luego no, hemos tenido pues eh, saxo saxoón eh, que es mi profesor de, de saxofón también <risa> y, y entonces pues también muy a gusto con, con, con él Y también a Juanchi, que, es, que es del grupo, es compañero no, es ticitaco, sí, de, de Tipitaco, ticitaco, de John. Percusionista. Pues, percusionista y ahí con sus congas pues nos ha da dado un toque Especial. caribeño. caribeño. <risa> <risa> eh, hablando un poco de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras de las canciones? Bueno, ha sido más bien un poco lo que en, en estos años, en tantos años, pues la inspiración de cada momento, de cada canción o sea, es un cúmulo sí. de cosas, al final tampoco ha sido ir a buscar un mensaje pero sí que es verdad que las nuevas canciones ya, más que pues hacer las típicas letras de pasármelo bien con rock, no sé qué lo típico de las canciones estas rockeras, ya nos hemos empezado a centrar un poco más en lo que es el mensaje social y pues eso, intentar mover a la peña un poco también de su casa eh, La inspiración para componer las canciones ¿de dónde viene? ¿quién compone todos los temas que forman el disco. Lo hacéis conjunto, cada uno lleva su idea local. Realmente el que tiene una idea la lleva al ensayo. Eso es así uh -huh. y pues la propone y se dice al resto y a partir de ahí se empieza a trabajar. Sí que es verdad que el guitarrista Dani es el que el que más mueve esto. O sea, viene con, pues Tiene mira, ha he hecho ideas en la un riff y ¡buah, mira que está muy guapo, no sé qué. Y entonces, pues si nos gusta, si tiramos para adelante, cada, cada, cada uno con su... su instrumento, luego se busca uh -huh. sus, qué, uh -huh. qué aportar a esa canción. ¿Primero ponéis el sonido y luego la letra o sonido y letra junto? ¿Primero ponéis el sonido y luego la letra o sonido y letra junto? Suele ser primero el sonido sí, y luego la letra, sí, lo que sí. nos inspira cada canción para ese ese sonido, ¿no? Eh, hablando un poquito de la portada del disco, del libreto, de quién ha sido idea, cómo surgió... Pues tuvimos... Realmente no sabíamos cómo, cómo poner la portada del disco y sí. cada uno tenía una idea diferente y al final les propuse yo... Les propuse una jukebox, que es pues algo retro, por así decirlo. Algo americano también. Americano también, y es como nuestro sonido, que es un poco influenciado por los por el, el rock ochentero. Uh -huh. Entonces nos pareció una idea buena, y empezamos eso. a desarrollar un poco. Además, a eso, simboliza también un poco la variedad de música sí. que tenemos entre canciones, un poco los colores esos también, la diversidad de colores del diseño también ha sido todo en plan pues basada en esa idea y como que cada uno pues elija la canción que más le guste ¿no? y pues un poco el rollo ese que queríamos mm. dar ¿Hay algún tema que habéis dejado fuera del disco? ¿Algún tema que se salga un poquito de lo que es el Roquefort? Tenemos muchísimos temas que, que nos gustan. Sí, pero pues, que... el otro día joder, hizo la lista el cantante de todos los temas por los que habíamos pasado y no me acuerdo, pero 40... Salían 40, no 40, fácil, 40 sí. temas. Sí. Y, bueno. y un poquito es eso, que o sea muchos están quedando atrás y no es que sean temas Ajá. malos. Lo que pasa que dejas de tocarlos y ya como que se quedan en el olvido. Y lo que queríamos un poco también es Grabar algo para tenerlo uh -huh. O sea, que sea nuestro, que nos gusta Y que no se pierda y luego ya si a los demás, pues mejor que mejor O sea que el, Pero... el próximo CD de Roquefort Puede ser doble <risa> Estaría bien bueno, Si tenemos... llega el presupuesto, encantado <risa> Tenemos muchas ideas ya en mente ¿eh? <risa> Uno de los temas del disco es en inglés, contarnos cómo surge el tema, de que va un poquito. Bueno, pues la cosa fue que fue un riff tan americano, tan plas, no tan blues y rock americano, que hicimos es que esto nos pega el inglés ahí en la oreja, ¿sabes? Sí. Como, pues... fue un poco unánime eso. Sí. esto tiene que ser en inglés. Sí, no no puede ser y ser bueno, aunque canción. no tengas idea, ¿eh? bueno, es, sí. preguntando a profesores de inglés... O sea, sí, todo. nos buscamos un poco la vida, es bastante... Bastante sencillilla y simple, simple. <risa> Habla de amor Y, y hasta, bueno, de desamor, más bien Sí, de un tía que está en el metro Ahí esperando sí, a, a, a, a ver Pasar a su chica, ¿no? Que está lejos y tal Y, bueno, y ahí está esperándole sí, sí, sí. <risa> de los temas en inglés de Roquefort y luego también tenemos otro tema que es eh, instrumental también, que también un poquito como surge... Este es totalmente idea del guitarrista. De ah, Dani. sí, Esto, de, de su cabeza sí, sale, a nuestras manos. Sí, totalmente todo, o sea, la guitarra, el teclado, bueno, el bajo un poco entre los dos, pero... Mm. Vale. y batería también tenía ahí sí, tenía, haz esto sí, tenía sus todo sí, sí, en mente tenía o sea. en la cabeza y lo quería mmm, poner en sonido y, sí, y, y parece sí, que sí. ha quedado contento sí. con nosotros también nos ha gustado mucho claro sí. está pero bueno Tema instrumental, séptimo corte del álbum es trambiosis. Vamos a hablar ahora si os parece un poquito de los directos que mañana presentáis al disco en la sala Big Star en Atarrabia, Villava eh, que nos vamos a poder encontrar encima del escenario vais a incluir el disco completo temas que se han quedado fuera versiones Bueno, bueno... ¿Sorpresas? Bueno, la verdad es que andamos ahí Dios, con el tiempo justo y haciendo un gran esfuerzo ¿no? para que este concierto salga bien. Y bueno, intentando también ensayar con los que van a colaborar, con los que han colaborado en el disco también, para que puedan tocar con nosotros. Y bueno, pues con muchas ganas. y Sí, pues haremos todo... Es la presentación del disco, entonces el disco todas van a estar, todos uh -huh. los temas, y luego... Que vengan para ver qué, qué más hay. si sí, alguna, alguna sorpresa hay por ahí. ¿No la vais a desvelar, entonces? No, no. <risa> no es el momento todavía. Eh, ¿Cómo apañáis los conciertos, Roquefort? Eh, ¿Os vienen? ¿Buscáis vosotros? Nada De todo bien. un poco. Sí. Porque mm. sí que... Bueno, ahora vamos a mover más el disco, lo vamos sí, a llevar ¿eh? a... Pues a todos los bares que podamos, a radios, sí. a bar... Pero luego también, como ya fuera. hemos tocado en Pueblos y así, pues sí que algunos nos dicen para nos repetir a y... Llamar. ¿Cuál ha sido el mejor momento y peor momento de la banda desde sus inicios? Bueno... El, el mejor, mejor yo creo que está claro. El, sí. el de la ja. barba. El, el, sí, el Quedarnos segundos en el sí. concurso de berry Rock fue un subidón <ríe> para todos. Sí, sí, no, no pensábamos llevarnos nada estábamos encantados de haber llegado a, a la final sé sí. que nos hubieran elegido y... Y estuvimos... Bueno, yo yo estaba emocionadísima, la verdad. Estoy, estoy todo. ¿no? Sí, sí está, bueno. no nos lo creíamos. Pues bueno, para mí el mejor también es ahora el poder estar aquí, el, el, ¿no? que después de tantos años que sigamos uh -huh. aquí, que con tantas sí, esperanzas también. y con ganas, como antes, sí. pues eso sea, para mí también es de lo mejor que puedo tener de este grupo. Eh, se me olvidaba sobre los conciertos. ¿Cuál fue y qué recuerdo tenéis de vuestro primer concierto como Roquefort? <risa> <risa> Uf... Yo tengo bueno. recuerdo, principalmente, no había tocado en, en la vida un concierto y me acuerdo que, pues no sé, pues yo me llevé mi batería y no me llevé alfombra. Y, <risa> y me acuerdo que se me iba el bombo, se me iba el bombo y decía, ay, qué desastre. Y ya, no se sé, volvió a repetir, pero bueno, de todo se aprende. No, no bueno, sí, tuvo esos fallos, pero también nos los preparamos bien. Dimos sí. unas camiséticas ahí para la gente, no sé qué, y sí, no salió bien. Bien. De los 10 temas que se incluyen en el disco ¿Ha habido algún tema que os ha costado más Realizarlo por algún motivo? ¿Os han salido todos bordados, como quien dice? Bordadísimos, sí. joder ¿eh? <risa> No, pues Sí, no, algunos ha tenido Más complicaciones, ¿no? Pues sobre todo las canciones Nuevas sí, mo moabamos moabamos ficha. ficha Es igual la que más nos ha costado Por, por tiempo No sé, no sabíamos cómo Cogerla tampoco, ¿no? No teníamos sí. muy claro cómo darle forma a toda la canción O y... salía, pero no sabíais cómo darle el puntillo final, ¿no? Eso, Eso es, es, no sabíamos cómo terminarla Y al final, bueno, ha sido meternos en el estudio Y ya es el último empujón <risa> sí. ya para decir, venga, <risa> hay que hacerlo sí o sí El disco ha sido autoproducido por vosotros eh, ¿Lo habéis llevado a alguna discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? ¿No? Eh, estáis a gusto así sin ataduras para poder hacer lo que os dé la gana. Eh, la verdad es que bueno, sí, hemos alto producido y pues ha sido más que nada pues porque nadie, nadie nos ha dado la oportunidad y bueno, después de tanto ahorrar y, y tanto, bueno, no, al final hemos dicho, ya, hostias, ya, ya que podemos, vamos a hacer un disco ¿no? papel para, para, para, para que nos vea la gente. Y eso. Eh, ¿Dónde se puede conseguir el disco? ¿De qué forma lo habéis puesto a la venta? ¿El precio? Bueno, pues se puede conseguir... Hemos puesto dos puntos dos bares en la chantrea, eh, la Kelarre y el Bar Escaba. Y luego en Pamplona, todavía no está, pero en el terminal queremos poner. Y el precio pues son 6 euros. Para poder sacar un poquito lo que ha sido la realización del disco para sacarnos un poquito de dinero para el próximo disco. Bueno, sobre todo para pagar ya lo que hemos gastado y para poder seguir adelante porque no es nada, nunca va a ser para nuestro bolsillo, va a ser para mejorar el grupo, para, para poder seguir adelante y eso. ¿Cuáles son los sueños desde que fuera a largo o corto plazo? Los sueños a largo plazo son estar ahí tocando pues para 10.000 personas, ¿no? No, no digo cobrando, pero sí tocando para tanta gente, ¿no? Que la gente, pues eso... Que disfrute con, que disfrute con lo que haces, el, que te vean el reconocimiento, sí. El, el gran premio. Eh, ¿Algún teléfono de contacto, una dirección de Facebook para ponernos en contacto con Roquefort a la hora, por ejemplo, yo que sé, de la venta de discos, a la hora de que alguien nos quiera contratar para algún directo? Tenemos página en Facebook, que sería www.facebook.com barra Roquefort. Eh, luego ¿Con tenemos... cuatro? Roquefort. 4 sí, e, <risa> es. rock 4 rock con secas <risa> y luego también en twitter, en twitter que somos sí. rock que for pamplona ahí nos pueden encontrar luego myspace tenemos aunque está ahora un poco despasado lo vamos a actualizar <risa> que sería pues eso www.myspace.com barra roquefortex y, y teléfono. Bueno, el, y luego el el teléfonos bueno, teléfonos de contacto ahí en, en el disco también. En el disco que son el 697 18 66 27 y el 660 94 35 48. Es. Eh, algo que me haya dejado, chicos, para terminar la revista. Bueno, pues que... Eh, un abrazo fuerte a toda esa gente que, <ríe> que nos ha ayudado a seguir adelante. Eso a nuestra familia, a travoo que nos dejó este lunes y eso. Sí, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de estar aquí haciendo una entrevista y uh -huh. publicitarnos un poco y que os esperamos mañana en la sala bisestar eso es. a Totena a las 11 que no os lo podéis perder y además con letra es. gratuita. Eso es. Pues Leire, Maite, John, batería, teclado, bajo, gracias por haber venido. A ti. Suerte a ti. mañana con el disco, que todo salga redondo. Muchas gracias. Y nos quedamos con el tema Life is a Party, otro de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo disco de Roquefort, que como surge, porque es el tema un poquito más así, diferente sí. al disco, un poquito más lo vamos a decir cachondo, ¿no? El sí, disco. sí, sí. No, esta sí, esta canción la hizo Dani también, la letra lo que es, la letra y un poco así, pero bueno, pues queríamos darle un poco el rollo ese, ¿no? De cantar todos juntos un poco de siesta. Sí, fiesta, divertido, eh, sí. Y eso. Y pues, <risa> ya salió Pues nos quedamos con él. Eh, gracias por haber venido y suerte con el disco. Sí. Y mañana nos vemos a las 11 en la sala Big Star de Atarrabia Villava, la Totem. Eso. Ahí os esperamos. Hey. canciones cuando salgo por ahí.